Desde las diversas corrientes del pensamiento humano Comunicación popular Estás escuchando Panorama, Panorama. Compañía Aire fresco en la mañana americana oh, oh. Columna Y la elegida para la columna de Mujeres en la Música de los días martes del día de hoy es la cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus. Una cantante que, bueno, ha sido muy, muy, muy exitosa desde muy pequeña. Su papel en la serie original de Disney Channel Hannah Montana la convirtió en uno de los más importantes fenómenos de adolescentes de, de la década y en la artista juvenil mejor pagada del mundo. Así eh, comienza Miley desde muy pequeña con esta entrada a la industria, vamos a hablar también de la industria eh, televisiva y de la industria musical, ¿no? Eh, comentado también por ella misma no le ha hecho muy bien estos, este tipo de, de experiencia desde tan pequeña y también por eso la elegimos esta mañana, porque es una estrella del rock eh, que ha sido bastante mercantilizada, su figura su imagen desde pequeña como decíamos, eh, la industria de Walt Disney este, la llevó por estos caminos y también Hablando un poco de la pandemia que el coronavirus eh, ha dejado, ha dejado como efecto catastrófico en la salud mental, porque Miley también se ha posicionado eh, en cuanto eh, a favor de los problemas de la salud mental y de lo que ha dejado también esta pandemia, porque fue afectada a parar sus actuaciones en la época del Festival de Summerfest en el 2021 al regresar a los escenarios al regresar a, a toda esa vorágine tan fuerte que es el estar al frente de tantas multitudes de tantas personas generó en ella una especie de susto una especie de miedo bien así que estuvo a punto eh, de sufrir un ataque de pánico sobre eh, el escenario Bien, vamos a escuchar uno de los primeros temas eh, que también eh, ha versionado Miley ha crecido muchísimo musicalmente, eh, su voz se ha modificado eh, para cantar rock y es una de las cantantes que tiene mayor entrada, mayor popularidad actualmente Muchísimo éxito Y suele versionar eh, estos temas Como de Janis Japlin eh, De Metallica Y demás Está muy muy muy bueno Así que bueno eh, El primer tema que vamos a elegir para escuchar Se llama Zombie Y así pasaba Miley Cyrus con esta tremenda versión de Zambi, de los míticos de Cranberries. Bueno, Miley Cyrus ha demostrado ser un ícono de libertad, lo que ahora le ha llevado a tomar esta postura de aceptación ante los problemas de salud mental que tuvo que eh, padecer este último tiempo. Estamos permitiendo que la gente nos vea en nuestro estado más vulnerable, aislados, heridos y asustados y creo que eso es algo que nos empodera. Ha recalcado la, esta mítica estrella pop estadounidense antes de cerrar su intervención, pero claramente eh, le elegimos porque no es solo una estrella pop es una mujer que se muestra como decimos vulnerable hasta ante este tipo de situaciones que le han tocado vivir y que ella misma quiere exponer y eh, clarificar ante su público estoy volviendo a acostumbrarme al escenario porque no hay ningún sitio más en el que quiera estar nos comenta Miley Cyrus y cuenta también algo sobre su infancia Eh, el daño que le provocó, digamos, que le trajo muchas cosas buenas, eh, representar este personaje desde muy pequeña, Hannah Montana. Eh, creo que ahora soy, que ahora que soy lo suficiente mayor, me doy cuenta de que era mucho para un niño. Reflexiona, sus años como estrella adolescente tuvieron como consecuencia un cambio en su vida que la transformó tanto personal como profesionalmente. Creo que me marcó y que causó un daño severo en mi psiquis, comenta Miley Cyrus. Escuchamos el segundo tema, otra versión. En este caso, Heart of Glass. Y así pasó Harold Glass, el tema que cantaba Blondie por los años 80. Y seguimos hablando de Miley, que lejos de ser una estrella del pop, se ha convertido también en un portavoz de lo que nos sucede también como mujeres, de lo que nos sucede como seres humanos, de lo que queremos esconder muchas veces y no nos da la cara para, para contarlo. ¿sí? Hace un par de canciones cuando cuenta... Sobre lo que vivió arriba del escenario Le sucede que hace un par de canciones Cuando las luces se apagan Se vuelve hacia uno de los músicos Y le dice que se siente mal Como si estuviera teniendo un ataque Le explica la cantante Se refiere al director musical en realidad Y al baterista que la acompaña en su banda Como todos los demás durante el último año y medio He estado aislada Me impresiona mucho estar de vuelta en un lugar que antes solía sentirse como una segunda casa Ya no me siento así por todo el tiempo que pasé en casa encerrada Este es el testimonio de Miley cuando empieza a, a percibir que no se siente eh, bien Que algo le parece que está, que algo raro sucede ¿no? en, su, en su cuerpo Cuando está arriba del escenario frente a toda esta gente que va a verla, bien. Y también eh, quería comentarles eh, en uno de esos eh, recitales elige un tema que es mítico, Maybe de Janis Joplin. Y cuando elige este tema cuenta que lo elige porque para ella representa eh, la evolución, la autenticidad y el atrevimiento porque experimentó muchos cambios, siempre hubo una sensación acerca de la identidad que han creado de mí superficialmente, me han llamado valiente, me han llamado grosera, alguien que no le importa nada pero ninguna de estas apreciaciones encaja con lo que soy realmente, con la que vive dentro de este, caparez, de este caparazón. A veces soy todo eso y a veces soy todo lo opuesto. Y esta canción, estamos hablando de Maybe, una versión que no tiene muy, muy... lo pueden buscar, es una excelente versión No le elegimos para esta mañana, pero quería contarlo porque me parece muy significativo, puesto que habla de, de su identidad y de lo que la industria también eh, musical hace eh, y genera en, en este tipo de artistas también. Y hablando de la canción, dice que representa a un artista... En este caso Janis Joplin que hizo lo mismo y la canta en el medio en, un, en el medio de un concierto porque lo hago por mí y para mí. Bueno, así eh, así se muestra actualmente Miley y vamos a eh, terminar esta columna de hoy. Pueden volver a escucharla los días miércoles. A partir de las 16 horas. Y ahora vamos a escuchar un tema. Otra versión. Una excelente versión. de Junto con Metallica. Nothing Else Mothers. Y nos despedimos hasta el martes que viene. No matter how far Couldn't be much more from the heart Forever in who we are No, nothing else matters Never open myself this way is we live in always In all these words I don't just say yeah So close, no matter how far, couldn't be much more from the heart, Forever trusting in who we are, no, nothing else matters, nothing else.